Para tener una vida más cómoda, prefiera muebles Alborada. Atención personalizada y la mejor calidad. Diseños a medida, livings con su color favorito, comedores, muebles de cocina, closets, mesas de r r i m o mesas de centro, diseños infantiles. Muebles Alborada. 1 Norte 1810 entre 11 y 12 Oriente. Teléfono 71 222 42 15 Talca.